Mi tristeza es mía y nada más, mi tristeza es mía y mi solestad, no quiero consuelo, no voy a llorar, mi tristeza es mía y nada más, ya no creo en nada ni en la flor, voy a hundirme solo en la ciudad. mi soledad mi tristeza mía y nada más ya no creo en nada no, no creo en nadie más mi dolor es viento que el viento se llevará que nadie me hable del amor para mí la luna es un lugar el cielo una ilusión que parece ser azul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 Eso es mía y es No quiero consuelo No voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y nada más